La Glorieta, con Rosmar Alonso. Son las nueve en punto de la mañana, tenemos 17,3 grados de temperatura... ...y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 27 de mayo. En unos minutos tras la selección musical pondremos género a la salud pública. Seguiremos con los voluntarios del teléfono de La Esperanza... ...con motivo de un proyecto que han puesto en marcha... ...para atender a las personas mayores que viven solas. Continuaremos con el balance el balance de legislatura. Si ayer reflexionábamos en la tertulia con los periodistas sobre los dos años de mandato municipal, hoy lo haremos con responsables vecinales, con el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Y recuerden que al ser jueves acabaremos este programa con el Rincón Gastronómico de Manoli Guilabed y Nieves Gil, propietaria del Fogón y Licitanón. Ayer además estuvo en Elche Mabel Lozano, ganadora del Goya al Mejor Cortometraje Documental de este año. La directora de Cine Social y guionista Mabel Lozano acudió a la presentación en el centro de congresos de su corto que aborda el drama de la trata y explotación sexual. Lozano destacó la campaña contra la prostitución emprendida por la Consellería de Justicia. Esto fue lo que dijo hablamos de prostitución, cuando hablamos de trata, fijaos. Me ha importante la campaña que se ha desarrollado que lo ha dicho Carlos desde la Generalitat, con, con Gabriela Bravo, la, la consellera de Justicia del Frente, la valentía de hablar de trata y prostitución. Porque hablar de trata es muy fácil. Nadie quiere la esclavitud. Yo creo que sí, a cualquier hombre que también es un demandante al sexo de Paola y de Arroyo no quiere esclavitud. Es obvio. Y es fácil. Hablar de prostitución es mucho más difícil. ...porque ya meterte en un terreno mucho más pantaloso... ...pero que la única finalidad que tiene la trata sexual... ...es la prostitución. Biografía del cadáver de una mujer es el título de su documental... ...hablaremos de ello en la ronda de noticias... ...porque ahora comenzamos con la música... ...para escuchar a Ana Belén... ...hoy cumple 70 años... ...y lo celebra con la publicación de un recopilatorio... ...de todos sus éxitos... ...los éxitos de una mujer ha sabido convertirse en leyenda en la música. El reloj de cuerdas os contigo... El teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano. Una luz gozada imaginada, comenzamos por probar el pino. Con mirarnos todo lo dijimos Y a la noche se fue la mano Si supiera contar todo no lo que sentí No quedó un lugar que no...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 Y seguimos con más música, con uno de los boleros tradicionales Dos Cruces. Anoche discutamos de la super luna de mayo, así que esta mañana volvemos a tenerla en la retina, en la memoria gracias a la música del cantautor y guitarrista José Feliciano. tubo que ser con su nieta pura yaza de nuestro amor baholan nojega yanga y nos quisimos tuío con un amor sin pecado Pero el destino ha querido que vivamos separados. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Por dos amores se han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del por los amores de un muerto que son el tuyo y el mío al barrio de Santa Cruz el barrio de las Marías y yo voy a recordar y me parece mentira y todo aquello paso todo que en el olvido nuestras promesas y amores en el aire se han perdido estan clavades dos cruces en el muntal migo per dotz amores que anuereto sin averse comprendido estan clavades dos cruces su more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 ...nos avalan 50 años formando a profesionales... ...con excelentes resultados de inserción laboral... ...presentación de solicitudes... ...del 21 de mayo al 1 de junio... ...te esperamos. Pues hemos escuchado a Celiciano... ...el mismo que este año... ...junto al niño de Elche... ...ha colaborado con el madrileño Cetangana... ...para lanzar esta canción... ...un veneno... Esta ambició desmedida por las mujeres, la pasta y los pocos me está quitando la vida poquito a poco, a poquito a poco. Me pregunta a la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar, Pa' que me escuche to'a' España uh -huh. eh, Es un veneno Que llevo dentro En la sangre me Que va a hacer que me mate Sin que me hayas siquiera querido Lo hice por, por ti. eso, eh. Lo hice por ti Cómo. Yo lo hice por ti, por ti Yo lo hice por ti Lo hice por, por ti hice por Y yo lo hice por ti Yo lo hice por ti <ríe> Yo he nacido, boda mía Pero tu amor me ha cambiado. Ya ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele i la radio. Eh, es un vendaval mm -hmm. violento que estás alimentando. Que va a hacer que me mate. Mientras todos seguís ahí mirant Hoy no hice por ti. Hoy no hice por ti. lo no hice por ti. Hoy no sé no sé no hice por ti. No treated, no un recuerdo al chaval hambriento que no invitaba a ese baile hasta cuando era inocente antes antes yo no era nadie se el día metido en parrra escapando para intentando olvidar Le recuerdo tarde. un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate, sin que me haya siquiera querido. Ay, mas un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate, sin que me haya siquiera querido. Yo hice por por Tele Elx Radio Marca 101.4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 Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos con la primera de las entrevistas. Les contamos que mañana viernes, 28 de mayo, es el Día de la Acción por la Salud de las Mujeres. En Elche, la psicóloga y promotora de igualdad de género, Marisela Romero, ha lanzado una iniciativa con el objetivo de pedir atención de calidad en la menopausia y en el climaterio del, en la sanidad pública. Para ello han realizado una encuesta a más de 300 mujeres y, aprovechando ese día internacional, nos gustaría conocer los resultados de este trabajo. Así que saludamos a Marisela Romero. Muy buenos días, Marisela. Buenos días. Antes de hablar de esta encuesta, de los resultados, de la menopausia, de lo que, de esta reivindicación, nos gustaría que nos dijera quién respalda esta campaña emprendida. ¿Qué ONGs hay detrás? ¿Qué asociaciones? ¿Qué administraciones hay detrás? Vale, bueno, eh, solamente somos dos asociaciones, ¿no? Un poco eh, la que donde estoy yo, que es FEMIGUAL, que es una asociación para la promoción de la igualdad. Y luego, con esta iniciativa que yo lancé, recibí el apoyo de Carolina Ackerman, que es de la Asociación de Cultura Menstrual La Vida en Rojo. Solamente nosotras hemos, hemos emprendido esta campaña, no tenemos de momento ningún apoyo eh, ni económico ni ni institucional y por qué por qué han emprendido esta campaña? Eh, qué pasa es que la seguridad social no aborda bien el eh, el problema no sé si o la nueva etapa de las mujeres cuando dejan de ser fértiles. Sí, se, se supone que, que bueno que es una etapa más no y que y que debería ser atendida dentro de todo lo que es la salud de la mujer porque esto es una etapa no sin embargo yo creo que la, la menopausia está como invisibilizada este esta etapa del climaterio es una etapa pues un poco acallada también no dejamos de ser fértiles y pareciera que al dejar de ser fértiles pues ya no ya no tenemos como tanta importancia o la importancia que se le da al embarazo, al parto, ¿no? Donde si hay un profesional como como la matrona, que al que no tienes ninguna duda en acudir cuando estás embarazada. Sin embargo, cuando estás en, un, en este proceso de climaterio, donde hay una serie de cambios y una serie de cosas que te pasan, realmente no sabes a quién acudir, ¿no? Acudes a tu médico a tu médica de cabecera, que te refiere a mil cosas o no te refiere o te da un tratamiento pero hay hay como un vacío ¿no? y, y un poco de ahí surge esta iniciativa y el por qué esta encuesta eh, precisamente esta encuesta es para para constatar lo que estás diciendo marisela que realmente sí, hay un sí. vacío sí porque mira eh, yo eh, cuando surgió esta iniciativa yo hice un grupo no un grupo de, de facebook bueno de redes que ahora funcionamos mucho así Eh, y me empecé a dar cuenta, o sea, yo hice un post y me empecé a dar cuenta que había un montón de mujeres que, que opinaban lo mismo, ¿no? Que se sentían solas, no acompañadas. Y entonces empezó a surgir como una idea de que cada quien iba, iba dando como sus testimonios, iba diciendo lo que creía. Entonces pensamos que era interesante sistematizar esto, ¿no? Que no fuera, bueno, un comentario que has puesto en Facebook, sino que realmente... Eh, ordenáramos esta información, la la la tradujéramos en en en datos, ¿no? Uh -huh. Y entonces por eso un poco hicimos la encuesta, bueno, hubo una hubo bastante respuesta para hacer algo que era pues una iniciativa ciudadana, ¿no? Uh -huh. Entonces contestaron esta encuesta casi, bueno, 320 mujeres y cuáles fueron los resultados qué preguntaban ustedes y cuáles son los datos que ha proporcionado esta cosa Sí, bueno, int intentamos eh, en un principio preguntar sobre la información, ¿no? O sobre qué información tiene sobre esta etapa, a quién acudes, de dónde la de dónde la obtienes, ¿no? Esa era como una parte y otra parte también era bueno cómo te sientes con, con, con la atención en la sanidad pública no como cómo te tratan o como o qué piensas que que, que que podría solicitar hicimos una parte también más abierta donde las mujeres pudieran poner sus testimonios no de cómo han sido atendidas y también peticiones no a ver si había realmente una una petición concreta o peticiones concretas ese fueron como los dos aspectos ¿no? que consideramos en la encuesta. ¿Y las respuestas? Eh, que pusieron de manifiesto? Bueno, mira, pusieron de manifiesto, eh, primero, que no hay información. Es decir, que los profesionales y las profesionales de sanidad a la que las mujeres han acudido no informan sobre el climaterio. ¿no? Si se tratan síntomas, pero realmente lo que es información, orientación, Casi un 85% de mujeres ponía que no había recibido información. Sin embargo, eso contrasta con que um, casi todas sí desean, o sea, ese mismo porcentaje desea recibir información. Eso me parece bien interesante. Luego, además, eh, que um, hay unas peticiones concretas, ¿sí? las mujeres piden cosas concretas como unidades multidisciplinares donde se nos atienda desde diversas eh especialidades de la medicina, ¿no? Como fisioterapia, como sexología, como apoyo psicológico, o sea que hay una petición de profesionales concretos, también de que esos profesionales estén formados, ¿no? Que haya una formación en esta área para que se nos pueda orientar. Hay peticiones también en relación al trato recibido, ¿no? Es decir que hay hay una parte de la encuesta donde preguntamos cómo se cómo se han sentido Y la mayoría de las mujeres utilizan eh, frases como no escuchadas, desinformada que se han minimizado mis síntomas, no, eh, no acompañada Entonces eh, hay una petición de que ese trato no sea así. Si estamos pasando por una etapa, estamos teniendo un montón de cambios y, y necesitamos que se nos escuchen ¿no? y que se nos oriente. Entonces, sí. re revisiones periódicas también, seguimiento. Eso es lo que como... iba a preguntar, Marisela. Vamos no. a ver, el climaterio es lo previo a la menopausia, ¿no? Los primeros síntomas, la etapa no, de desajustes. En, reali en realidad, el climaterio, que, que, que también hay mucha desinformación en relación a esto, el climaterio es todo el proceso, tanto de cuando empiezas a tener desarreglos, que sería la perimenopausia. La menopausia, que es el momento exacto en el que ya no te viene la regla, y todo el periodo posterior. Vale. Eh, Entonces, es un, es, un, es un proceso, es un periodo grande. Uh -huh. uno Estamos hablando de unos 5 o 10 años de la vida de una mujer. Vale. Y cuando empiezan esos desajustes, cuando una mujer empieza a notar que está entrando en la menopausia, por lo que has dicho, uh -huh. eh, sí. estamos hablando de un proceso largo, Eh, es necesario acudir a, a, al médico claro lo que lo que tenemos que diferenciar aquí es que no es no es acudir al médico en términos de, de medicalización sino en términos de orientación de asesoramiento de cómo vivir este proceso de cómo paliar algunos síntomas no lo que pasa es que claro nuestro sistema de salud es un poco de tratamiento más que preventivo y más que de educación, ¿no? Entonces muchas mujeres, por ejemplo, simplemente lo que demandan es, por ejemplo, grupos de apoyo donde esto se pueda hablar, donde hables de, tu, de tus de tus cambios, de tus dificultades, ¿no? O simplemente orientación, es decir, qué hago con estos sofocos, qué hago, ¿no? Qué hago con mi vida sexual que está cambiando. Entonces, claro, no es acudir al médico en el sentido de tráteme no no sino, uh -huh. sino como por eso te por eso te ponía el ejemplo un poco de da, del embarazo no vale. cuando sí, cuando sí. tú estás embarazada pues vas a, a, a a vivir este proceso, pero acompañada. Estamos, claro, pero estamos hablando de un proceso del climaterio eh, que no es como el embarazo. El embarazo tiene las mismas pautas. Todas las mujeres llevan un embarazo más o menos con determinadas complicaciones, pero es un proceso que sigue unas pautas. La menopausia también sigue unas pau pautas eh, concretas e iguales para todas las mujeres. Bueno, los sofocos, y, y... los problemas en, en la en, en las relaciones sexuales... Eh, ¿Cuáles son las pautas? No, no son, eh, digamos... Sí, digamos que no es no es exactamente igual para cada mujer, porque porque somos muy distintas, es decir, hay mujeres que lo viven con, con síntomas muy acucia, muy acusado y otra y otras mujeres que que lo pasan un poco sin, sin saberlo, ¿no? Pero sí que entonces debería haber este esta orientación para saber qué hago cuando tengo ese tipo de, de síntomas y están causando un un una alteración en mi vida, ¿no? En mi vida diaria, en mi vida de pareja, o en mi vida emocional, porque recordemos que estamos hablando de una etapa en la que entramos en, en, en lo que en lo que decimos vejez, ¿no? Y madurez, y que parece terrible, porque la sociedad de alguna manera nos ha dicho que, que esto tenemos que retrasarlo lo más posible y ser jóvenes eternamente, ¿no? Entonces ahí hay, ahí hay toda una serie de, de elementos que es importante apoyar, orientar, ¿no? Y y que, y que por ejemplo, hay un profesional, que esto es importante, también ha salido en la encuesta, hay un profesional que es la matrona, que que todos cuando escuchamos la palabra matrona, eh, ¿a qué nos refiere? Al embarazo. Pero la matrona está para todos los procesos de, de salud de la mujer. Entonces, la matrona, por ejemplo, es el profesional o la profesional que puede eh, orientar este proceso. ¿no? sería como la persona a la que pudiéramos acudir, de hecho en algunas comunidades eh, esta, esto sí se da y la matrona atiende a una mujer que llega con y dice pues tengo menopausia y estoy en este proceso ¿no? eh, entonces Los cambios más, sí, sí. más frecuentes son los psic psicológicos más que físicos en una mujer Hay de hay de todo yo yo pienso que bueno los físicos son los más evidentes porque estamos en un trastorno bueno no no digamos trastorno, estamos en un cambio hormonal y un un cambio hormonal produce una serie de, de, de signos y síntomas físicos no pero claro todo eso también nos afecta emocionalmente no como pues eso cuando estamos embarazados como cuando tenemos la menstruación y no y hay cambios emocionales hay cambios de adaptación porque dejamos de ser una cosa es decir dejamos de ser férrties y todo esto implica una serie también de cambios para los cambios ¿Lo de para los cambios hormonales lo mejor es tratamientos medicamentos y para los psicológicos no, el psicólogo no necesariamente en tratamiento médico como lo entendemos de, de por ejemplo la terapia hormonal sustitutiva no lo pienso que hay mujeres a, a las que eso les viene bien o, o lo necesita pero que no es necesario en la mayoría de los casos y que el tratamiento médico puede ser simplemente eh, un tratamiento un poco paliativo, no a lo mejor con con algún tipo de, de complementos o algún tipo de, eh, por ejemplo, la alimentación, el ejercicio, como que hay una serie de, de, de complementos que, que, que pueden ayudar a esta parte física y que no necesitan ser químicos. no Y luego en la parte psicológica sí pienso que muchas mujeres necesitarían apoyo psicológico y otros y otros grupos pues, necesitan simplemente como ellas manifiestan un grupo de apoyo un grupo donde poder no sentirnos solas o no sentirnos ra o no sentirnos que, que estamos viendo un proceso terrible que cuando nos damos cuenta que es eso que estamos viviendo todas pues lo vivimos de otra manera y hay mucho mito en esto de la menopausia es verdad que los huesos se desgastan eh, que las relaciones sexuales se convierten en, en dolorosas hay, hay mitos o, o no yo creo yo creo que eh, digamos que no son mitos porque sí que esas cosas pasan ¿no? porque porque ya te digo hay un cambio físico Y entonces, claro, dejamos de producir unas hormonas. Lo mejor sí que hacen que haya sequedad vaginal y que, por lo tanto, tengas relaciones dolorosas. Pero creo que, que no es que no sean reales, que están como magnificadas, ¿no? Es decir, como que es terrible, es la peor etapa de tu vida, ¿no? Hay, hay un mito de, de magnificar, de poner, de poner esta etapa como, como terrible, como una ser sufrida, Y una etapa de acarce, ¿no? De se acabado todo, ya no tengo deseos, ya no soy mujer, ¿no? Y creo que esto no contribuye a que podamos vivir esta etapa de otra manera. Eh, pero también hay mucha felicidad cuando las, las mujeres pueden decir adiós a la menstruación. <risa> sí, ¿no? Y, y además hay una felicidad de, de entrar en un proceso de madurez, de entrar en un proceso de revisión de tu vida, de entrar en, en un proceso de, de, de mirar un poco hacia hacia ti misma y hacia tus necesidades o sea yo pienso que es un, es un proceso también hermoso no de madurez pero de madurez cuando se acepta es decir cuando dices bueno estoy entrando en esta etapa ya no soy fértil en el sentido de que no de que no produzco hijos pero puedo producir proyectos puedo producir puedo eh, otro tipo de vida no como dices tú ya está, se acabó esa parte entonces creo que sí que, que y que y que esta atención de esta manera y si, si pudiéramos eh, hacer vivir a las mujeres esta etapa de esta manera pues nos traería mucho más bienestar no y es cierto, más ¿Es, es cierto que el apetito sexual se pierde yo eh creo que es un poco mito esto no se pierde se pierde quizás el apetito por el por por la manera de funcionar sexualmente que tienes en otras etapas de tu vida. Es decir, no puedes comparar cuando tienes 20 años, ¿no? que la sexualidad para ti es una cosa a, a cómo lo vives a, a partir de los 50, ¿no? es otra cosa. No quiere decir que, que no que no tengas ganas o que no sino que lo vives de una manera diferente empiezas a entender y a buscar otras formas de, de vivir la sexualidad pues marisela romero mañana 28 de mayo día de la acción por la salud de las mujeres desde su asociación semi eh, igual igual fem igual sí. eh, cómo van a sí. celebrar ustedes ese día bueno mira eh, vamos a eh, carolina ackerman que es la, la fundadora de la asociación cultura menstrual tiene una jornada Y lo que queremos este día es eh, colocar en la, en la web de, de esta asociación el, el artículo donde vamos a hablar de todos los resultados que hemos, que hemos encontrado en esta, en esta encuesta. ¿no? Queremos colgarlo ahí para que cualquier mujer, tanto las que han participado amablemente en la encuesta como alguien de, que le interese, pueda meterse y encontrar el artículo donde está todo detallado. Y a partir de este artículo lo que lo que queremos hacer es una carta tipo eh, donde cada mujer que quiera presentar esta carta en la sanidad eh, o en, lo, en los distintos instancias donde lo, lo pueda presentar para solicitar una atención de calidad para esta etapa entonces queremos hacer colgar también ahí una carta para que para que cualquier mujer simplemente la baje la pueda firmar y entregarla Y que hagamos también una acción por eh, pedir esto, ¿no? Pues después de escucharla y de ver el trabajo que han realizado, pues eh, es lógico pensar que, o esperemos que haya muchas mujeres que reivindiquen esa unidad de climaterio en la seguridad social, pues para garantizar una mejor atención a las mujeres que esperemos, inician esa esperemos. etapa. Marisela Romero, muchísimas gracias por ese trabajo. Sí. Muy bien, quería decirte la página donde podían claro. buscar el artículo, que sí. es la vida en rojo. org. org. La vida en rojo.org. ¿Vale? La vida en rojo todo junto que es la, sí. la asociación de Carolina Ackermann como has comentado, comentado.org. Sí. Pues muchísimas sí. gracias. Bueno, muchísimas gracias y por visibilizar esto. 101.4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 Son las 9 y 36 minutos de la mañana. Nosotros continuamos aquí en Televisión Radio Marca, en el programa La Glorieta, con más entrevistas. El teléfono de la Esperanza es una ONG que lleva en elche una década funcionando con un grupo de voluntarios y voluntarias. En Alicante llevan más tiempo, 50 años, con el objetivo de ofrecer esperanza a los que la necesitan para continuar con su vida. Un trabajo que se ha convertido desde la aparición de la pandemia en esencial por la gran demanda existente. Por desgracia, el COVID ha traído, y lo sabemos, dolor y sufrimiento a demasiadas familias. Pues bien, para hablar de ello tenemos con nosotros a una de las voluntarias del Teléfono de la Esperanza en Elche. Ella es Loli Romero. Muy buenos días, Loli. Buenos días, Mari, Buenos días siempre detrás ha estado usted detrás del teléfono escuchando ahora necesitamos escucharla a usted pues para para sacar lecciones de vida el loli 10 años aquí en Elche el teléfono de la esperanza qué objetivo tiene bueno el objetivo del teléfono de la esperanza sobre todas las cosas es escuchar que es una de las habilidades necesarias para estar en el teléfono de la esperanza, la escucha. Además de escuchar, pues es una ONG, como muy bien has dicho, una asociación que mmm, se, de alguna manera tiene preferencia por los momentos en crisis. Cualquier persona que tenga cualquier problema, del tipo que sea, está el teléfono de la esperanza para escucharle Aquí en Elche llevan 10 años, en Alicante llevan 50 años. ¿Han visto una crisis como la del 2020? No, no. El teléfono de la esperanza, o sea, no puede haber visto una crisis semejante porque no la había habido desde mucho antes. Pero... <tose> En fin, eh, de alguna manera, eh, las personas que estamos en el teléfono, que en general están detrás de ese teléfono, pues estamos aquí para escuchar y, sobre todo, eh, poder hacer un poquito mejor la vida a las demás personas, siempre que sea posible. Porque ¿Por la persona que claro. llama... Eso es Claire lo que le iba y... a preguntar, de ¿Quién llama? ¿A quién escuchan ustedes? ¿Quién llama al teléfono de la esperanza? llaman todo tipo de personas todo tipo de personas de todas las edades eh, te, te quería comentar, bueno lo quiero comentar para todos los... Sí, luego los... hablaremos sí. De, del proyecto eh, eh, de las personas mayores Ajá. Ajá. Eh, pero sí, me gustaría sí. saber sí. primero el trabajo que realizan no eh, todo tipo de personas son las que llaman ah. y en 2020 ¿quiénes fueron ah. los que más llamaron al teléfono de la esperanza? ¿Y Llamaban por los personas Porque había mucha angustia. Bueno, la sigue habiendo, ¿eh? Pero con mucha angustia. Quiere decir, todo tipo de personas, de todas las edades. Daba igual que fuera eh, casada, que soltera, que tuviera dinero, que no lo tuviese, pero claro, se aumentó precisamente las llamadas por la soledad. siempre Se aumentaron las llamadas por esa angustia que no sabes lo que va a ocurrir. Eh, había muchas mucha mucha sobreinformación, aunque quizás fuera necesario, muchas veces no era clara, y todo eso repercutía. Han habido un aumento de llamadas. No recuerdo muy bien, porque no tengo datos, es a lo que te quería decir, no tengo datos estadísticos de, la, de lo que hay, pero lo tiene el teléfono de la esperanza. Solamente tienen que entrar en la página web y lo pueden encontrar. y, y Pero por lo que ha comentado, eh, llamaban angustiadas, pero también eh, pidiendo información. ¿Ustedes también dan información? No, solo no nosotros ah. no, nosotros no. Nosotros no damos una información de lo que no sabemos o vamos sabiéndolo. Pero sí que, por ejemplo, pues eh, lo que sí que podemos responder sí, casi siempre siempre, es precisamente podemos dar esa información de dónde lo pueden encontrar. Porque, o sea, ¿dónde pueden encontrar? Pues es que no tengo para comer, pues está caritas o, o otras organizaciones, está la Cruz Roja. Eh, ¿Me podrías buscar el número? Tenemos un, un, una carpeta de recursos en el cual podemos dar información, o sea, remitirlas a otras a otras asociaciones o a otros lugares. Entonces, en ustedes, sentido, sí. ¿Entonces ustedes como voluntarios eh, tienen que formarse. Sí, claro. Sí, es preciso. Quiero decir, hay muchísimas personas que son, que son profesionales ya, que llegan con su, digamos, psicólogos, médicos, eh, abogados, pero de todas formas el espíritu del teléfono, esa primera formación, que estén en, en mejores condiciones que otros, pues puede ser que sí. Pero cualquier persona puede ser voluntaria, ¿eh? cualquier persona que lo desee, que quiera ayudar, puede ser voluntaria, pero necesita una previa formación. Bien, pues vamos a, a lo que ustedes han puesto en marcha, se ha puesto en marcha un proyecto para atender a las personas mayores, eh, gracias uh -huh. a las historias que ustedes han escuchado desde que empezó la pandemia. No, no el teléfono de la esperanza de alguna manera pues cuenta ya lo había hecho anteriormente entonces supongo que ha habido una solicitud es que no, no quizás no, no, no tenga toda la información aunque me lo sé pero no, no tengo toda la información pero es una digamos un, un hablar con la comunidad valenciana y haber concedido al teléfono de la esperanza pues está está digamos esta actividad este proyecto está concebido ya por la por la Comunidad Valenciana al teléfono de la esperanza el, a partir de entonces por... se pone en marcha de una manera más intensa. O sea, que han obtenido subvención por parte del gobierno valenciano. Ah, ¿qué proyecto, qué iniciativa es la que pone en marcha el teléfono de la esperanza en Elche? Pues es escuchando a los mayores. Eh, quería decir decir a todos y decirte de comentarte que el teléfono de la esperanza es internacional. O sea, internacional, eh Quiero decir, que lo que pasa es que yo quería de alguna manera, o quiero de alguna manera, pues que Elche también se entere de una manera más directa, ¿no? De que estamos ahí, de que el teléfono de esperanza está en todos los lugares de, de, de nacionales e internacionales y también en Elche, claro que sí, eh, con este proyecto de Escuchando a los Mayores. Bien. De hecho, yo lo que pretendo es un poco contar mi experiencia, de porque de alguna medida atiendo a a personas mayores, pues las semanas. Eh, pues Loli, cuéntelo, eh, escuchando a los mayores se ha puesto en marcha en elche Che, eh, ¿por qué? Bueno, porque hay personas mayores sobre todo que se sienten solas, o sea, escuchar a los mayores que se sienten solos, sabéis que la soledad no es algo eh, que yo me lo invento o que alguien se lo inventa, quiere decir, yo puedo vivir sola y no sentirme sola. O, puedo estar acompañada y sentirme sola. Bueno, pues este proyecto va dirigido a las personas que lo deseen y lo soliciten eh, y entonces el teléfono de la esperanza le llama, le llama eh, semanalmente, bueno, es, eh, se conviene con aquella persona que llama y dice bueno, mayores de 65 años, por eso decimos mayores, porque mayores de 65 años y entonces pues quedamos sin llamarle Y, y yo atiendo pues a un grupo de personas. El teléfono a, atiende a personas mayores, y yo particularmente pues tengo un grupito de personas mayores que atiendo semanalmente. Entonces hay que apuntarse para incluirse sí. en este proyecto. ¿Cómo? Sí, ¿De sí. qué forma? Sí. sí, bueno, pues hay una página del teléfono que se llama así, escuchandoalosmayores.es. Entras ahí por ahí, por medio de, de esta página, te puedes apuntar. Si la persona no estuviese en condiciones, no supiese porque la tecnología no está al alcance a lo mejor de todas las personas mayores, aunque cada vez más sí, eh, puede hacerlo algún, algún familiar, algún vecino, alguna persona, el nieto, alguna persona amiga, se puede hacer. O llamando al teléfono de la esperanza y también y solicitarlo. ¿Cuál es el teléfono de la esperanza? El teléfono de la Esperanza es 965-131-122. O sea, 965-131-122. Un teléfono, supongo que a lo largo de todo el trabajo que usted realiza, Loli, eh, ¿qué historias son las que más eh, conmueven al voluntario o a la voluntaria? Bueno, el voluntario, la voluntaria, en esta ocasión, en todas las ocasiones, pero es, muy gratificante para el voluntario es muy gratificante porque de todas formas pues eh, es, es, es que nos importan las personas entonces la persona lo va lo, lo, lo percibe lo intuye lo percibe y lo va entendiendo así eh, estoy hablando ahora de los mayores mm. Entonces para ello claro no es mágico dedicamos tiempo de calidad atención personalizada y se va produciendo se produce un vínculo cargado de ternura en este caso de las personas mayores Claro que llamarán mucho las personas mayores que se sienten solas son quizás las personas más vulnerables y las que más llaman al teléfono de la esperanza ustedeses por eso han puesto en marcha esta iniciativa escuchando a los mayores ¿Desde cuándo está puesta en marcha y cuántas cuántas personas tienen ya ustedes apuntadas, inscritas? O sea, eh, ¿cuántas personas? No lo sé. No lo puedo saber. No lo, sí, sí lo puedo saber porque está está puesto, ¿no? Pero hay muchas personas ya que lo han solicitado. Pero es que previamente, al teléfono de la Esperanza, antes de estar este, este proyecto, es que la mayor llamada que hay, bueno, muchas de las llamadas que hay, entra en juego la soledad, que muchas veces decimos este proyecto atiende a personas mayores, pero también las hay que no lo son tan mayores. Entonces, como había tanto, era necesario. Bueno, es que en la sociedad, eso ya yo creo que ya lo sabemos todos, hay mucha gente que se siente sola, necesita una voz amiga, necesita una escucha, necesita ánimo. Y es verdad que además de que este proyecto hace esto, también eh, los voluntarios, que nos hemos de formar y lo hemos de ver, que también es para intentar sacar lo mejor que hay dentro de cada persona porque los propios recursos muchas veces están dentro, están ¿Qué, dentro qué, qué, labor, claro. que qué labor qué labor tienen ustedes que realizar y qué es necesaria porque supongo que ustedes eh, les costará no mm, vincularse personalmente o implicarse personalmente en las historias que llegan al teléfono de la esperanza pero ustedes también desde el teléfono habrán salvado vidas porque estamos hablando de, de angustia sufrimiento dolor desesperación y que, que conlleva sí. muchas veces al suicidio y muchos sí por supuesto mira aprovecho y de, te digo que en septiembre en el centro de congresos aquí en elche ya habrá una charla para bueno ya habrá hemos hecho algunas otras muchas otras pero habrá una dedicada precisamente al suicidio Quiero decir, el teléfono de la esperanza, eh, una persona profesional dedicada eh, nos hablará del, del suicidio realmente en el mes de septiembre. Esperamos que pase verano para poder hacer esto. Y por supuesto, no podemos saber, el teléfono no se dedica a ver los resultados. Eso es verdad. Hace su trabajo y nada más. Oh. Supongo que es así. Y además eh. un trabajo eh, que te debe... Supongo que estará coordinado con policía o con el 112, eh, con emergencias. Claro, claro. claro. Muchas, en muchas ocasiones el 112 o la policía nos ha llamado para decir tenemos aquí una persona, hablen ustedes con ella. Eso ocurre con muchísima frecuencia con más de las que nos podemos pensar. Y además ustedes derivarán también algunos casos que llaman a servicios sociales. También por supuesto, el 112 está disponible y lo mismo que en otras en otras situaciones, pues en este caso de suicidio y en otras situaciones también al centro. Claro que si sí, derivamos y reciben atención por ambas partes. Teléfono de la Esperanza o un recurso internacional llevado a cabo por voluntarias y voluntarios que supongo que reciben la financiación de las administraciones públicas o de los socios. Eh Bueno, en este caso, por ejemplo, en este, en este proyecto sí que creo que tendrá una subvención, pero en general hemos tenido unos años que no había nada de subvención. Seguimos necesitando pues la colaboración de las personas que pueden hacer socios, recibirán una revista trimestral muy interesante que también la pueden buscar en nuestra página web que se llama A Vivir. En este trimestre precisamente está recién llegada y es toda, toda, su, toda la revista muy interesante con el tema de toda esta pandemia y con el tema del proyecto que, le, que estamos hablando esta mañana. Eh, seguimos necesitando recursos, pueden hacerse socios y pueden, por ejemplo, pues hacer sus donativos y demás. Pues eh, Loli Romero, muchísimas gracias por regalar esperanza que se necesita. Gracias. Si me lo permites ya que hablamos en general del teléfono de la esperanza decirte que el teléfono también hace la formación a incluso a personas que no que en, este, en este momento no hayan pensado en ser voluntarios para para, para título personal es decir que hace hay talleres hay, hacemos talleres hacemos cursos eh, impartidos por profesionales del teléfono de la esperanza. Tenemos un coordinador que se titula, que se llama Germán Ricardo, que es nuestro coordinador para coordinador de programas y coordinador en general, y el resto, el resto, todo personas voluntarias dedicadas al teléfono de la esperanza, a las personas que lo necesiten. Pues es lo que hay detrás, por tanto, de ese trabajo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. cambiar el aire depende de vale la pena saber que se puede, querer que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 inmo.com, la forma más rápida y segura para vender tu casa. La, la, la, nuevo supermercado Charter Consume en el Che Park Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El, abierto todos los días del año.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 tot és ells serà un dels municipis nets d'Espanya. De els verda i ut els, el juntament elegir Restaurante Martino?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 Queda dos minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana y nosotros aquí en el programa La Violeta continuamos con más entrevistas. Se han cumplido, saben ustedes, ya lo dijimos ayer, dos años desde las elecciones municipales. Ayer el líder de los populares, Pablo Ruz, hizo balance y se espera que continúen por parte del resto de los grupos políticos. Nosotros dedicamos la tertulia de ayer con los periodistas a reflexionar sobre la gestión del equipo de gobierno y de la oposición, y el alcalde ponía fecha en rueda de prensa al debate sobre el estado del municipio, que tendrá lugar el 8 y 9 de junio en el centro de congresos y que viene con algunas novedades para abrirlo más a la participación ciudadana. Añadiendo, dicen, la figura del 28 escaño, hay 27 concejales en la actual corporación municipal, Pero por sorteo se dará la oportunidad a tres ciudadanos, un joven, adulto y un mayor, para que aporten sus opiniones. Nosotros abrimos hoy aquí este micrófono de Teleelche Radio Marca para el representante vecinal, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinales de Elche, Bernardo Sánchez, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Bernardo. Muy buenos días, Rosmarie. ¿Qué tal? Y también te agradecemos que nos hayas atendido, sobre todo, primero, para hacer balance de esos dos años desde las elecciones municipales. ¿Qué balance es el que pueden realizar antes de hablar de, sobre el estado del municipio? Que supongo que estarán ustedes preparándolo ahora que la alcaldía ha dado fecha. Pero antes del debate sobre el estado del municipio, ¿qué balance realiza de la gestión del equipo de gobierno que salió, que se conformó de… Eh, ...las elecciones municipales de 2019? Bueno, yo creo que hacer un balance... así general siempre es, es difícil y complicado... ...siempre digo lo mismo que hacer un balance general... ...pues siempre te dejas cosas fuera... ...pero yo creo que hacer un balance de estos dos años... ...obviamente no, siempre hay que haceros desde el prisma... De, ...de la pandemia que hemos sufrido... ...porque es que lo ha, lo ha tapado todo, lo ha ensombrecido todo... Y, ...y ha influido en todos los aspectos y áreas... Eh, municipales, pese a que Sanidad es una competencia autonómica y el Ayuntamiento ahí, pues aunque sí que ha ayudado en algunas ocasiones a coordinar poco puede hacer, pero sí que es verdad que, que todo lo ha trastocado, entonces es aún más complicado y sobre todo hay que destacar que, que siempre va a ser un balance totalmente eh, transformado por, por el tema de la pandemia, porque creo que, que bueno, eh, se ha atendido sobre todo la urgencia sanitaria la urgencia social sobre todo los servicios sociales pues ha echado humo para poder atender a todas las personas pues sobre todas las que en peor lo han pasado por los efectos de la pandemia no solo a nivel sanitario sino a nivel de pues gente que ha perdido el trabajo gente que está estado en ERTE y que ha perdido ingresos económicos y en ese sentido entendemos que todas las partidas de los presupuestos pues se han transformado para llevar más caudal de dinero pues a, como te decía a de urgencia social Pero bueno, en definitiva, creo que eh, todo es opinable, hay puntos positivos, puntos negativos. Nosotros, el balance, o por lo menos hasta el día de hoy, porque obviamente también estamos en el proceso de recibir aportaciones de las asociaciones, porque como tú bien has dicho al principio, ya se le ha puesto fecha, hasta el día de ayer no sabíamos exactamente cuándo iba a ser la cita. Ahora que sabemos que va a ser el 8 y el 9 de junio, pues nosotros también hemos eh, empezado nuestra maquinaria para recibir propuestas para que al final nuestro discurso pues no sea ni el mío, ni el de la Junta Directiva, sino el más consensuado posible del movimiento vecinal y titano. Claro. Pero bueno, en general, balance positivo. Uh -huh. Y sobre la gestión realizada por el equipo de gobierno eh, de esta crisis sobrevenida por la pandemia, ¿también es positiva la gestión? ¿Han sabido sí. responder? Sí, yo creo que sí. Yo creo que de mi punto de vista sí. Yo creo que… Cualquiera que opina sobre esto tenía que haber estado ahí gestionando y, y gobernando para saber de qué va esto. Yo creo que los que lo hemos visto todo un poco desde, desde la barrera, uh -huh. yo creo que todo el mundo es consciente que esto ha sobrepasado a todo el mundo. Y el que diga que no miente, tanto a políticos como funcionarios, autoridades, trabajadores, uh -huh. todo el mundo yo que se ha visto sobrepasado por esta pandemia que no hemos visto algo así en, en, en años. ...y que nadie está preparado para él en este sentido pensamos que lo que lo que se ha podido hacer desde el ayuntamiento como puede ser las ayudas las subvenciones de ayudas directas eh, a los sectores económicos más más castigados por la pandemia sobre todo el comercio y la hostelería pues pensamos que dentro de las posibilidades que pueda tener pues un ayuntamiento pues lo, lo ha hecho bien y luego también sobre todo valorar el esfuerzo que se ha hecho pues para el control de la movilidad para, para que la gente cumpliera con la normativa para la comunicación de las medidas, porque eran cada semana unas medidas diferentes y a veces es muy complicado trasladar y comunicar esto. Y sobre todo pues y comunicar e intentar ser empático, pues con sobre todo en nuestro caso con las asociaciones que, les, que les han visto paralizada su actividad, que han visto cerrados sus centros de reunión y en este sentido pues es complicado tomar esas decisiones por parte de un ayuntamiento. Eh bien, al margen de, de que me valores esa novedad que ha incorporado el Ayuntamiento de sortear a tres ciudadanos para que puedan participar en el estado sobre el debate, el debate sobre el estado de la ciudad. Me gustaría hablar un poco de a pesar de la pandemia se han hecho importantes actuaciones como la peatonalización de la corredora. ¿Cómo se se está gestionando ahora la ordenación de las terrazas? ¿Estáis de acuerdo? Porque en la pasada Junta del Gobierno lo, lo pusieron de manifiesto, que solo van a permitir terrazas en la Glorieta y en el 10% de la superficie de la Plaza de Báez. Sí, yo creo que la peatonalización en general del centro y el concreto de, de la Plaza de Báez y, y de la corredora, yo creo que es de lo más destacable. No lo había dicho al principio, cuando más has preguntado por el balance, pero yo creo que esto es de las actuaciones más destacables, sobre todo teniendo en cuenta que se ha hecho en, en medio de una pandemia. Ya al final eh, ya estamos viendo el resultado y nosotros desde el primer momento apoyamos sin fisuras esta actuación, le, le intentamos explicar a la población que los efectos positivos sí nos iban a ver a muy corto plazo, pero que a la larga sí iban a ver y sobre todo el comercio se va a haber favorecido y yo creo que el tiempo nos va a dar la razón de que esta actuación va a ser buena. Y luego pues el tema que me preguntas de, de las ferrazas, nosotros también siempre hemos apostado por intentar conciliar lo que es el mantener una actividad económica en el centro, porque tenemos un centro pues vivo, con vida, con, con ocio, con movimiento y con actividad económica, pero también respetando pues el necesario descanso de los vecinos. Con el modelo un poco mixto que están tomando, como que es que la corredora entiendo que queda libre y solo se podrán poner terrazas en la zona de la Glorieta, si no me equivoco, uh -huh. creo que sí que se está cumpliendo con esta premisa que nosotros planteamos. ¿Y en cuanto yo creo, uh -huh. creo que se, se y en cuanto a las críticas que se ha recibido por parte de determinados sectores sociales de la ciudad por esa movilidad que se está imponiendo en elche con el plan eh, con menos aparcamientos con más carriles bici qué, qué opinión ten, tienen ustedes desde la federación de vecinos? Nosotros desde la Federación de Vecinos también eh, hemos apoyado desde el primer momento el tener más carriles bici y el repensar la ciudad como una ciudad más pensada para las personas y para la movilidad digamos ligera o suave intentando sacar de la manera posible el transporte privado, el coche privado porque creo que Elche eh, tiene muchas zonas en las cuales son pues muy buenas para pasear, para poder ir en bici ...y para no meter tanto tanto coche... ...yo entiendo que la gente pues se tiene que mover... ...y es muy cómodo ir en coche privado... ...pero yo creo que en esto todos tenemos que cambiar el chip poco a poco... ...yo creo que todas las ciudades europeas... ...están tendiendo a tener unos centros... Eh, ...peatonalizados o semi-peatonalizados... ...con una gran carga de, de bicicletas, de aparcamientos para bicis... ...y de aparcamientos disuasorios de, para coches... ...en los bordes de esta gran almendra que podría ser peatonal... ...creo que la, nuestra ciudad está yendo por esa línea... Y nosotros, en ese sentido, por supuesto, estamos uh -huh. mejor. Y en cuanto a la gestión de rescindir el contrato con Aparpisa sobre el mercado central, ¿creen ustedes eh, que se ha avanzado en este en este sentido de forma positiva, con la normalización también de la Plaza de las Flores, que se pudieron soterrar eh, ya, o tapar las cartas arqueológicas? Bueno, este tema, la verdad, que nos da mucha pena que al final esté acabando como está acabando porque obviamente se ha judicializado y en estos procesos judiciales nadie nadie puede saber cuánto va a tardar ni cómo va a acabar. Entiendo que al final, después de no haber entendimiento entre las partes, entre la partidista y el ayuntamiento, pues el ayuntamiento ha decidido resaltar el contrato para poder contar con la plaza y para poder, entiendo yo, sacar un nuevo proyecto Y, bueno, en ese sentido, lo que nos hubiera gustado es de que se hubiera llegado a un acuerdo de que no se hubiera tenido que hacer el aparcamiento y que, al final, en pocos años hubiéramos tenido un nuevo mercado central, más, más revitalizado, nuevo, modernizado y, y también una reforma del entorno. Al final ha tenido que ser así. Bueno, eh, nosotros, ya te digo, siempre hemos apostado por por la, por la reforma del, del mercado central. Eh, no veíamos el tema del aparcamiento. Al final no sabes qué peor, se es remedio de la enfermedad. El tiempo lo dirá. Si al final esta resolución del contrato trae de que se hace un nuevo proyecto, más acorde, más sostenible, que no ponga en riesgo lo, el patrimonio de la humanidad, que parece que también en esto estaba había tantos de sirenas que podía haber algún riesgo de perder la declaración, pues bueno, pues bienvenido sea. También hay otra contrata importante que se ha puesto en marcha en el mes de mayo, que es la contrata de limpieza. La de recogida de basuras aún tardará. Eh, pensáis que eh, es muy importante que a pesar de la pandemia se haya conseguido mm, mejorar este aspecto de la del municipio o bueno o, os preocupa eh, el hecho de que eh, a, empiece una contrata que va a ser muy cara y que va a comenzar a pagarse y que pueda repercutir en el bolsillo del contribuyente bueno yo creo que el sacar esta nueva contrata era era fundamental. Creo que la anterior contrata estaba ya agonizando, vale era una contrata totalmente desactualizada del año 2000, pensemos, 2000-2001. Eh, la ciudad ha cambiado, ha crecido mucho, ha cambiado la forma de gestionar residuos, las podas, el contenedor ahora tiene un papel totalmente protagonista que no lo tenía en, en a principios del año 2000, que aún había bolseo en la acera. Y en ese sentido yo creo que era urgente el sacar una nueva contrata pandemia o sin pandemia no sé si valoramos esto que, que al final los tiempos se han cumplido aún con la grave pandemia pues al final eh, más o menos han cumplido los tiempos y ya tenemos una nueva contrata que entiendo que los servicios se irán introduciendo poco a poco porque porque no sé una contrata tan grande creo que no se puede eh, implementar de la noche a la mañana pero bueno lo de cara o barata yo no no podría opinar mucho sobre esto, no soy técnico uh -huh. especialista, no conozco exactamente los balances de, de costes, de amortizaciones, de, de lo que suele ser la inversión en toda la maquinaria que va a venir, pero al final el tiempo también lo dirá. Quiero decir, ya se están empezando a ver poco a poco que ya hay nuevos vehículos más sostenibles eh, que no hacen tanto ruido y lo que esto era fundamental cambiar los, los camiones que tenemos de, que, creo que son directamente cafeteras que van por la calle mando muchos olvidos acercacando líquidos ya no, no funcionan bien yo creo que era urgente y fundamental que empecemos a contar supongo que ahora entre el verano y, y el final de este año ya vendrán los nuevos vehículos y, y ponerlos en funcionamiento mejorar por tanto el servicio de limpieza y de recogida de basuras es fundamental como sí. que otros que otras actuaciones que supongo que se pondrán de manifiesto en el debate Eh, quedan por hacer para los próximos dos años? Bueno, yo creo que mmm, han quedado bastantes cosas pendientes, entiendo que se han derivado las prioridades a la urgencia sanitaria y la urgencia social, pero creo que los proyectos de DUSI eran unos proyectos muy, muy ilusionantes, el horizonte de, de Elche, Ciudad Verde, con todas las actuaciones que conllevaban y que ya se nos presentaron, actuaciones urbanas en barrios, en San Antón, en Palmerales, en la zona del Paso del Nidal Bar, del Plaza de Barcelona... Yo creo todas esas actuaciones sería muy positivo empezar a ir viéndolas, empezar a ir viendo el inicio en estos próximos dos años para que pues, todos seamos conscientes de que no eran proyectos y maquetas, sino que se van materializando. Y, bueno, la programación cultural que hay, el paquete tecnológico también promocionado, o sea, cuerpo y mesa en, en el recinto de la universidad, pero pues también son proyectos que esperamos que en estos dos años se vayan materializando y dentro de dos años podríamos hacer un, un balance pensando que ya no tenemos ya hemos atravesado la crisis del COVID pues con, con más realidades ¿no? el palmeral la inversión del palmeral el terminar de aprobar esa ley de protección del palmeral de terminar de fijar el, el uso el plan de uso y gestión de los huertos el conseguir la financiación prometida ¿Es también eh, importante para la Federación de Asociaciones Vecinales? Sí, por supuesto. El tema de los huertos es un tema que nos ha interesado, sobre todo en los últimos 3-4 años. Eh, consideramos muy importante que se definan los usos, que se puede hacer y que no se puede hacer, porque desde el movimiento de estamos planteando hacer cosas en los huertos. Y volvemos a lo mismo. Los huertos hay que ponerlos en valor, hay que reactivarlos. No pueden ser museos vegetales en los cuales no se puede entrar, no se puede hacer nada. Y que la población tanto los que vienen de fuera como los de aquí no conocen no conocen porque no, no, no entran no hay nada para hacer ahí y nosotros queremos reivindicar que cuando eso esté claro y se nos diga desde patrimonios del ayuntamiento pues qué actuaciones se permiten y cuáles no que podamos hacer cosas en los huerto es que les podamos dar un poquito de vida no le pregunto por las pedanías eh, porque las asociaciones vecinales a las que representan son de la ciudad, pero sí le pregunto por el Parque Municipal, el restaurante del Parque Municipal. ¿Consideran ustedes aceptada la propuesta del Partido Popular de poder convertir aquello, ya que no salen eh, no sale la contratación para la explotación de resta de restaurante, de convertirlo en un centro social o en un centro cultural? Bueno, la no conozco en detalle la esta propuesta, me, me lo estás diciendo tú, no, no conozco el detalle, ¿la verdad? ¿Centro social? Sí, bueno. Bueno, eh, centro sí, cultural, que, le lo que... Centro cultural, bueno, todo lo que sea, obviamente, hacer un centro para hacer actividades culturales para las personas y que no sea un recinto cerrado, que no se haga nada, pues siempre será positivo. Uh -huh. Entiendo que si la contrata queda desierta y al final eso no... Nadie lo quiere coger para montar un restaurante, pues bueno, por lo menos que sea algo sea un centro cultural, sea un centro institucional, sea lo que sea. Sí que te, te quiero matizar que nosotros como federación eh, no solo representamos a las asociaciones de la ciudad, tenemos ¿Eh? la mitad de nuestros colectivos son de pedanías. Ah, lo que vale. pasa que en el debate del estado de la ciudad normalmente entendemos que las pedanías están muy bien representadas, uh -huh. porque como cada junta del campo manda un representante, Ahí creo que de las esperanía se habla bastante de la problemática que tienen. y Nosotros como federación nos, nos ceñimos un poco más a los problemas de la ciudad porque los vemos uh -huh. menos representados en ese sentido. Yeah. Pero de, de 40 colectivos te puedo decir que más de la mitad son sí. de pedanías. ¿eh? Entonces, ¿les preocupará eh, la falta de inversión en determinadas pedanías? Sí, claro, por supuesto. Y es algo que seguirán reivindicando desde la federación. Sí. Sí, desde pues, las asociaciones que tenemos de las pedanías, todo, todo lo que nos vayan trasladando, de la asociación le, le iremos, lo iremos uh -huh. reivindicando también, por supuesto. Pues Bernardo Sánchez, muchísimas gracias eh, por este repaso de balance de estos dos años de gestión municipal tras las elecciones del 26 de mayo de 2019. Gracias. Ha sido, ha sido un placer, gracias a usted. 101.4, Tele-Elx, Marca. Ha sigut un bon dia, així que demanes una pizza. Fiques la caixa al contenidor blau i el seu cartó es transforma en una cosa nova, com una caixa de galletes d'algú que ha tingut un bon dia. I recicla la caixa. I el seu cartó es transforma en una cosa nova, com una caixa de galletes... Quan recicles, formes part d'un món que no para de girar. Recicla més, millor, sempre. Ecoembes, Generalitat Valenciana, tot ja una veu.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 el pueblo de la ha mantenido vivo al Jard del Segles. Ahora tú puedes contribuir a la salvaguarda de la festa. Fente protector. Entra en misterideelx.com, patronat del Misteri de Elx. Ven a estudiar formación profesional a Salesiano Seltsin. Con nosotros podrás estudiar carrocería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 un plan inspirado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Ven y descubre que somos el punto de partida de grandes cambios. Próxima parada, la Destino Oasis. Descúbrelo en cclaljuv.com barra origen. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pasan 18 minutos de las 10 de la mañana y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta dando la bienvenida. A quienes nos siguen a través de la señal de TLE, hemos terminado de hablar con Bernardo Sánchez, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, sobre ese balance que nos ha realizado de la gestión del equipo de gobierno tras dos años de mandato municipal, con motivo de las últimas elecciones municipales. Y en la ronda de noticias que comenzamos eh, vamos a dar un repaso a las previsiones informativas que tenemos en esta jornada de jueves, Pues eh, hablando de, la, de los datos del COVID, tenemos que decir eh, que la tasa de incidencia sigue siendo muy baja en Elche, por eh, debajo de los 20 casos acumulados por cada 100.000 habitantes. Estamos en 18 casos, muy por debajo de la media nacional y también incluso de la media autonómica. Estamos siendo un espacio seguro, la vacunación sigue también avanzando en IFA, los mayores de 50 años, ya saben ustedes que la El próximo 7 de junio ya comenzarán a llamar a los de 40 años, a los de 30 el 20 de junio y en julio comenzarán los de 20 años. También tenemos en las previsiones informativas de este jueves, además de las cifras del COVID, la situación de los hospitales sigue siendo también muy buena, libre de pacientes COVID. Solo queda un ingresado en el hospital general. pues eh, Siguiendo... Eh, con las previsiones tenemos para hoy numerosas ruedas de prensa, tanto de los grupos de la oposición, se acerca el pleno, el lunes será pleno y, por tanto, los grupos de la oposición están dando a conocer todas las mociones. Hoy le toca el turno al concejal no ascrito, Eduardo García Ontiveros. El alcalde y la concejal de limpieza además van a presentar a una campaña para colocar contenedores en el Camp Delch. Es algo que viene eh, pues vinculado a la nueva contrata de limpieza y recogida de basuras. Los contenedores del Camp Delch que se encuentran en un estado lamentable van a ser contenedores renovados a partir de hoy y así que han convocado a los medios de comunicación también nos han convocado la concejal de bienestar animal de sanidad Mariola galiana porque se va a presentar un proyecto sobre las colonias felinas supongo que presentarán las medidas para mantener a raya esas colonias de, de gatos que tenemos en el municipio hay rueda de prensa además de compromiso y un manifiesto de los médicos en la puerta de urgencias del Hospital General y a las 12 la concejal de Cultura Marga Antón va a informar sobre las mejoras en la Biblioteca Infantil de San José. Son algunas de las previsiones que se convertirán en noticia a partir de la 1 del mediodía con Marga García y Ana López y con todas las imágenes esta noche en nuestro informativo telerito. Este es un repaso a las previsiones informativas y ahora siguiendo con la ronda, sepamos lo que nos cuenta nuestro compañero Paco Gómez del Elche Club de Fútbol, que ayer cogió vacaciones después de conseguir, pues lo que todos esperaban, mantenerse en la primera división. Hola, buenos días. El Elche cuenta con 16 futbolistas con contrato en vigor, mientras que los otros 7 terminan su vinculación con el club a partir del 30 de junio. La primera salida fue la de Emiliano Rigoni, traspasado al Sao Paulo de Brasil. Ahora mismo son 16 jugadores los que tienen contrato en vigor, pero algunos de ellos... Eh, saldrán, se les abrirá la puerta de salida, ya que son de los que menos han contado para el técnico Fran Escrivá, que todavía en, eh, se espera la confirmación de su renovación. Mientras que hay siete futbolistas que acaban contrato en vigor, como son Nino, Víctor Rodríguez, Nuque Enfulú, Dani Calvo Barragán y los cedidos Mojica, que volverá al Girona, que está jugando el playoff de ascenso a primera, y Gachanigá. Al Tottenham. De todos ellos, precisamente los dos cedidos, podría haber opciones de negociar con sus clubes para que se queden. Otro caso especial será el de Nino. Tanto el eh, propietario, cristian Bragarnik, como el entrenador... Fran Escrivá, ya han dejado claro que primero habrá que hablar con el futbolista para ver sus intenciones. Recordemos que cumple 41 años en apenas dos semanas, pero parece que todavía tiene cuerda para una temporada más. Lo que parece claro, por el tiempo que va a tener el Elche para firmar, porque también va a tener más ingresos para la próxima temporada y un tope salarial algo más alto, es que este segundo año consecutivo en Primera División el, parece que podría ser más fácil mantenerse. Al menos eso considera precisamente el técnico Fran Escrivá. Yo creo que sí, yo creo que sí. La primera, nuestra experiencia anterior fue así, ¿no? Es verdad que el tercer año, además, yo lo digo siempre y lo nombro porque es mi obligación, ¿no? Encontramos a la persona perfecta para, para llevar deportiva al club como fue Víctor Horta y Emilio Vega, ¿no? conformaron la plantilla en algunos casos con jugadores desconocidos e incluso, recuerdo yo alguno desconocido hasta para mí, que normalmente los entrenadores los conocemos a todos ¿no? y sin embargo conformamos una plantilla espectacular en todos los sentidos que jugó muy bien, que rindió fantásticamente y con las dificultades sociales entonces muy difíciles y sí, pero las sensaciones que deportivamente, pese a que el inicio fue duro, todo lo que vino a nivel económico, pero la segunda vuelta el equipo creció mucho, yo creo que que pensando como pensamos todos que la plantilla la vamos a mejorar, eh, yo quiero pensar que el objetivo sin dejar de ser la permanencia, pero como yo digo siempre, ahí sigue el añado un apellido, no creo que la permanencia, debemos pensar que el objetivo es una permanencia más cómoda de lo, que, de lo que ha sido esta. La permanencia más cómoda, más holgada es a lo que se ambiciona y no tener que llegar hasta ultimísimas horas y de carambola no apto para corazones débiles. Hasta luego. Hasta luego Paco, muchas gracias. Y ya cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica con El nombre del tiempo. El tiempo en TeleEch Radio Marca con Vicente Bordona. Colaboran Autofima y Hyundai, la vaquería del Cambelch de y picarinas.es. Muy ya está llegando abundante novedad y es que hoy nos va a cruzar un pequeño embalsamiento de aire frío en altura que va a dejarnos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica en aumento. Durante esta madrugada, y ya con el paso de intervalos de nubosidad, la temperatura nocturna en la ciudad bajaba en la estación meteorológica de Telaelche hasta los 16 grados, en el sur del Telaelche mínimas que han rondado los 12-13 grados. En lo que resta de mañana, abundante nubosidad, de viento en calma, puntualmente flojo de levante, por la tarde tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos en el último tramo y a entrada la noche, no descartamos que se escape alguna gota. Esperamos precipitaciones de carácter débil durante esta noche y próxima madrugada del viernes. El viento por la tarde, flojo de componente este, rachas que no van a superar los 25-30 km por hora. Y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer aquí en la ciudad, una máxima muy próxima a los 22 grados. En buena parte del territorio no superaremos los 23, 24 grados. Mañana viernes a primeras horas restos de inestabilidad atmosférica con paso de nubosidad, después apertura de grandes claros, viento flojo de sureste, temperaturas en torno a los 23 grados. Para el fin de semana ambiente ya mucho más soleado y es que avanzará una dorsada anticiclónica que garantizará la presencia de aire cálido en altura. Esto se va a traducir en un ascenso de las temperaturas para el sábado alcanzaremos los 25 grados y el domingo podríamos rozar los 26 grados. 101.4 Teleelch Radio 1 2 3 4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 Faltan 3 minutos para llegar a las 10 y media de la mañana. Ya saben ustedes que en la recta final de los jueves el programa La Glorieta lo dedica al rincón gastronómico de Manoli Gilaver y Nieves Gilles. Eso será en unos minutos. Antes, vamos a seguir disfrutando de la música que hemos seleccionado para este día. Y lo hacemos con un estreno musical, el, lo último que ha lanzado el pasado viernes el cantante hispano-alemán Álvaro Soler. Si te vas... Dime si me quieres, porque ya no lo sé, después de tantas veces, ya no puedo ver, ya no puedo ver, si viene la tormenta, si tengo que correr, porque si tú te alejas, vas a desaparecer. Y cuánto más, dime cuánto más, tienes que Algo dice que no y si te vas, dime si te vas Que yo, que yo No aguanto más ah, ah, ah. No aguanto más ah, ah, ah. No sé si tú te acuerdas Seguramente no Tus promesas eternas Pararon el reloj Y ahora en un cajón Te que me duela Vinga gaier atada tu cuerda suelta de una vez y cuando más dime cuanto más tienes que jugar?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 ...de Alicante 205...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 Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina. Diez y treinta minutos de la mañana y ya tenemos en las pantallas de Tele y aquí en el estudio de Tele el Radio Marca, a Manoli Guilaber, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y a Nieves Gil, muy buenos días. Buenos días. Ambas, las dos, para encender ya el fogón, los fogones del fogón, ilícita bueno, no. Bueno, y hay unos fogones que vienen hablando de la historia, de la historia de nuestra alimentación, porque a veces no nos damos cuenta de la evolución que siguen algunas cosas y entre ellas también la evolución que hemos tenido en la alimentación en los últimos 50 años, ¿verdad, Nieves? Y no hay más que pararse a pensar en lo que nos contaban, por ejemplo, nuestros abuelos de los años 40, por ejemplo, después de la guerra, en plena posguerra, la alimentación tan mala que teníamos y las consecuencias nutricionales que eso tuvo, que se notó, bueno, en la altura de los españoles que empezaron a ser a quedarnos pues, bastante bajitos y eso ha cambiado en, no, en los últimos tiempos. No sé si sería eh, mal así, se pasó mucha hambre, pero todos comían el pan negro que ahora eh, se cotiza. Sí, pero solo comían sí. eso un poco más, ¿verdad, Nieves? Sí, poco más. El problema era eh, en la escasez de variedad que había. Entonces, claro, los productos pues estaban menos eh, modificados y era más natural, pero claro, es que solamente tenían patatas, harina y poco más. Entonces, ¿qué pasa? Que estaban muy mal nutridos y de hecho antes comentábamos, Manoli y yo y fuera como se nota en la estatura de nuestros jóvenes, no mm. como antes los españoles éramos más bajitos, y sin embargo a través de la generación y sobre todo hoy en día, que altos son, ¿no? como crecen. De padres, de padres de estatura media, pues como Exacto. yo por ejemplo, y mi sí. hijo mide un 87, y sí, digo, sí, ¿de dónde? Sí. Vamos a claro, ver. Claro. Y es que la alimentación pues tiene muchísimo, muchísimo Es determinante, que sí, claro sí, que sí, sí, la alimentación es determinante, y luego hemos ido incorporando hábitos saludables. No solamente la, la alimentación, sino la forma de comer, los horarios, eh, ciertas cosas, el hacer ejercicio y el, el descanso. Todo eso se ha ido sabiendo a través de la ciencia que estado estudiando cómo todo eso nos afecta a nuestro desarrollo y a nuestro bienestar. Entonces, claro, aquí como nos hemos retrocedido hoy, Manoli, 50 años aproximadamente, algunos más puede ser. Si empezamos desde la posguerra, pues imagínate, como tú decías, había el pan que se hacía, eh, patatas y sobre todo grasas, pero grasas eh, grasas baratas, no eran grasas de, de calidad, ¿no? Entonces, en esos años, pues se notaba que habían carencias nutricionales, la proteína era un bien de, de ricos, era un bien muy escaso. Y, bueno, se trata a lo largo del tiempo también de ir conjugando todo eso, ¿no? O sea, la calidad y la, lo, lo natural es que eran aquellos productos, pero combinados con todo lo que sabemos hoy y todo lo que podemos adquirir hoy en día. Uh -huh. Y luego se ha ido mejorando poco a poco, porque sí. la verdad es que pensar en eso tampoco hace tantos años, no. o sea, hace 50 años, claro. pero nos suena como, como, fíjate, algo impensable, ¿no? Claro. El tener que pasar hambre y el tener que, que tener sí. ese, esas carencias, ¿no? Por eso nuestra abuela decía ¿no sabéis lo que es pasar hambre? ¿Qué razón tenían, no? Sí, sí, sí. Y una de sus Eh, mayores aspiraciones era que sus hijos no la tuvieran que pasar, porque habían conocido eso, entonces pues ahí sí que hay un cambio, eh, a través del tiempo hay un cambio muy determinante por ejemplo sobre los años 70 de los años 70 a los años 90, ahí sí que ya eh, se nota eh, que, que se, nos interesamos más por eh, la calidad del producto, pero también aparece otra forma de llegar esos productos esos alimentos al mercado Y empezamos con la industrialización. La industrialización eh, tiene una parte positiva y otra negativa. Positiva. La industria alimentaria, ¿te refieres? Efectivamente, uh -huh. sí. Cuando todo se industrializa, pues la alimentación también. Uh -huh. Entonces empieza a hacerse todo en cantidades mayores. que quiere decir? Pues que es más accesible para la mayoría de personas, pero empiezan a alterarse también las cualidades de, y las propiedades de los alimentos. Uh -huh. Entonces ahí es cuando... Eh, Tenemos que empezar a ver eh, cómo, cómo eh, hay que combinar esas cosas, ¿no? Entre el poder comer alimentos sencillos, alimentos de calidad y que estén lo menos manipulados posible. Nosotras, por ejemplo, somos de la edad de, de la leche, del vaso de leche, ¿no? Nos hemos criado con... Yo eso lo, lo recuerdo porque además es que éramos todos los niños de, de nuestra edad que no nos faltara el vaso de leche, ¿no? Los de la leche, los yogures... Entonces, ¿por qué? También ahí detrás, detrás de eso, había una política de desarrollo en el cual eh, se le estaba dando prioridad y se estaba incrementando la producción de ese tipo de productos, ¿no? No nos olvidemos que esto siempre siempre hay detrás algo que lo mueve y que lo motiva. Y eh, normalmente suele ser... Eh, y la publicidad, tipo que va unida también a la industria efectivamente, alimentaria. Efectivamente, una cosa va unida con la otra y entonces eh, nos vamos eh, pues haciendo de hábitos. Ten en cuenta que también el nivel educativo medio de antes no era tampoco el que es ahora el acceso a la información que tenemos hoy en día y poder contrastar y poder decidir con, con cierto criterio qué es lo que vamos a comer, pues no era no es ahora como tanto como como era en, en aquellos años. ¿no? Bueno, y aparte eh, no existían especialistas en, claro, en la alimentación y sí estaban los endocrinos, estaban los médicos… Sí. Eh, de todo tipo, pero la figura del nutricionista claro. no existía todavía. De Exacto. hecho, aún hoy en día sí. eh, no, no figura la, el nutricionista en los centros de salud, que parece fundamental Exacto. para enfermedades como la diabetes, la obesidad y problemas, eh, muchos, claro. hay muchísimos derivados de, de una mala sí. alimentación. Fíjate que es eh, se ve a lo mejor desde la administración como un coste más y, es, sí. y yo creo, bueno, estoy convencida, que al contrario está estudiando que es justo al contrario, que muchas enfermedades, muchas patologías y muchos problemas de salud eh, se ahorrarían porque tanto en consumo de fármacos como en las personas tendrían más calidad de vida. ¿Por qué? Porque empiezas a... Eh, mejorar esa alimentación desde la base, desde tus medios, desde la compra, desde que haces la compra y que tú sabes qué es lo que debes de tomar y lo que no, lo que te sienta bien y lo que no, a partir de ahí ya estás mejorando tu calidad de vida, con lo cual también estás mejorando tus condiciones físicas. Uh -huh, porque además desde que aparece la figura del nutricionista parece que todo se tiene mucho más claro, porque claro. Hasta, hasta entonces, eh, sabes la, la cantidad de variaciones que ha habido, en los consejos, que si los huevos, tantos huevos que, que si sí. la carne más o menos, eh, sino con los niños o sea, con los claro. bebés, como ha evolucionado en los últimos 50 años, los consejos que daban para alimentar claro, a, claro. a los bebés, ¿no? sí. las harinas, los, cere redondos. los cereales <risa> sí, eh, bueno, sí. se, se comían claro, claro. muchísimo Exacto. y los niños estaban Exacto. gordos y ahí de, de ahí se deriva pues a las obesidades Efectivamente. que sí. empiezan muy tempranas, van de, claro. desde los niños hasta los adultos y luego ya es muy difícil, de hecho van en el Exacto. ranking de obesidad en el mundo y de los niños y te cuento la cantidad de obesidad claro. infantil que hay todo eso es una cuestión desde luego a mejorar y ahora ya pues se sabe que eh, de forma intuitiva desde que nacemos buscamos el alimento que nuestro cuerpo necesita, es algo intuitivo entonces querer engordar a un bebé cuando el bebé está bien está sano está tiene alegría, tiene energía no tiene ningún sentido lo importante es estar bien alimentados no es cantidad es calidad. Entonces, a lo largo del tiempo, nosotros, por ejemplo, en el fogón, todo este, en estos 25 años... Sí, es decir, decirte que vosotros también claro, podéis hacer un estudio de estos 25 años de la evolución. Hemos, claro, la transformación de los hábitos alimenticios que van muy unidos a la transformación de los cambios sociales. el incorporación La incorporación de todos los miembros de una familia al puesto de trabajo. Eso que conlleva pues que cuando tú estás eh, horas dedicándole a un oficio a un trabajo, cuando tú estás en casa, eh, lo que quieres es tiempo para dedicarle también a tu familia para salir, para no sé para leer para hacer lo que te apetece. ¿no? entonces qué pasa pues que eh, tenemos que eh, ir incorporando servicios que nos ayuden a poder disfrutar, a disfrutar de ese tiempo y luego uh -huh. ya ser conscientes de que no tenemos por qué saber de todo. O sea, vamos a ver, se puede perfectamente no saber cocinar. No es obligatorio. Eh, no es obligatorio, exacto. Entonces, eh, habemos profesionales que nos hemos dedicado a esto y nos seguimos dedicando a ello y seguimos aprendiendo para poder darte ese servicio, para que tú tengas acceso a esa comida hecha eh, con calidad, con a tu gusto, como como eh, la comida, mira, siempre va por tendencias, ¿no? Nosotros uh -huh. a lo largo de estos 25 años hemos visto cómo han ido, cambia cambian las tendencias, cambian las modas y hay cosas que hemos mantenido invariables siempre en el fogón. Primero, nos gusta el producto de cercanía. Segundo, cocinamos con gas desde siempre. Y eso otro día podíamos dedicarle un, un programa porque hay para ello... Eh, ...lo que cambia y la diferencia entre las formas de cocción... De los ...yo soy también de gas y de fuego, muchísimo. sí, sí... sí. Entonces, ...no me gusta las vitrocerámicas la ni nada por el estilo... ...entonces cuando nosotros en el Fogón decimos que eh, llevamos una, un, una oferta gastronómica... ...con tradición, no solamente nos referimos a las recetas... ...también nos referimos a la forma de elaboración... ...a que eh, compramos el producto, el producto de cercanía, de temporada lo que tenemos eh, alrededor eh, en cada momento del, del año. Después lo elaboramos con la fórmula que se ha elaborado toda la vida intentando rescatar las recetas antiguas y siempre le añadimos un, algo innovador ¿no? para que resulten atractivas y para las nuevas generaciones. Y, por supuesto, como tú comentabas antes, supervisado nutricionalmente para que lo hagamos de forma correcta. Para eso contáis con una dietista, una dietista claro. en, en vuestro equipo de, de trabajo, que es, me parece Definitivamente. fundamental. Definitivamente. Eh, bueno, y ahora, a, a, afortunadamente ya, pues con los últimos sí. años, los últimos tiempos, ha llegado ya el interés por la sostenibilidad claro. ya por parte de todos, de los cocineros, de los de los usuarios, de sí. a la hora de comprar, a la hora de cocinar, a la hora de comer, sí. ya eh, los fritos ya desaparecen de nuestros gustos más claro. que, muy de vez en cuando y se apuesta por mmm, verduras, por claro. pescados, menos carne y en definitiva por una dieta sana Exacto. que nos va a aportar muchísima salud para nuestro presente y nuestro futuro. Efectivamente, fíjate tú que es fundamental, ¿por qué este cambio ahora? ¿Por qué incidimos en la sostenibilidad? ¿Por qué en el producto de cercanía? porque lo demandan los clientes? Porque ya hay una conciencia general cada vez mayor uh -huh. de realmente en lo que nos está costando la contaminación, la manipulación y esos hábitos que hemos ido adquiriendo que no son beneficiosos. Entonces, lo fundamental está en la demanda. o sea El mercado se ciña la demanda. Conforme los consumidores van exigiendo ese nivel de calidad y esa forma de alimentarse, eh, las empresas se tienen que ir adaptando a eso, ¿no? Entonces es un cambio fundamental, esto no tiene marcha atrás, eso es así. Tenemos que tomar todos conciencia de que es y además exigirlo en nuestro entorno. Entonces, en el fogón pues ahí realmente nos viene de cara. Nos viene de cara porque siempre nos ha gustado la comida sencilla, eh nuestros mayores costes, yo siempre lo digo, son en el producto, en un producto de calidad y luego en la eh, la, los profesionales que lo desarrolla la receta efectivamente, uh -huh. entonces son nuestras dos grandes inversiones producto de cercanía y de calidad y un buen equipo personas preparadas para elaborar esos platos y que sean frescos y que no llevan ningún tipo de, de añadidos ni nada que nos pueda alterar eh, el sabor fíjate que muchas veces se altera el sabor para que guste más pero es que eso es una trampa Eso es una trampa. Eso es añadirle eh, al producto, a la comida, a ese plato, añadirle cosas que no necesita y que luego, eh, cuando comemos comida natural, nos parece como que le falta algo. Y no es eso. Es que cuando, cuando se le ha añadido algo, no es que le sobra lo que le falta. Entonces, tenemos que hacer nuestro paladar y, desde luego, muy importante lo que tú has dicho, Manoli, desde niños, desde bebés. Eh, la comida no debe de llevar añadidos de azúcar. Yo a veces estoy viendo la televisión y veo a los niños que se les dan cosas como premio, como, ¡ala, qué bien! que Y yo digo, es que debería de estar prohibido eso. Mm -hmm. o sea, no, no. O sea, no es un premio dar algo que no le va a beneficiar, ¿no? Entonces tenemos que cambiar un poquito el chip en todo eso. Ahora que ya tenemos la información suficiente Exacto. que lo sabemos. Mm -hmm. En dos palabras, dieta mediterránea. Algo tan nuestro y que... Tanto hay que tener en cuenta, ¿no? Exacto. Fíjate tú que cuando estábamos repasando estos últimos 50 años uh -huh. hemos visto también que eh, nuestra dieta mediterránea se iba implantando en el resto del mundo y los que menos la disfrutábamos éramos nosotros. Eh, ¿Por qué? Porque todos nuestros productos, lo, de lo mejor que hay, se iba exportando. Uh -huh. La industria eh, se empezó a, a abrirse hacia afuera y resulta que para nosotros en los productos de calidad los que producimos nosotros resultaban carísimos, casi inaccesibles y sin embargo se estaban exportando y los estaban disfrutando los demás eso no puede ser y eso es falta de defender lo nuestro también, tenemos que defender lo nuestro, lo que tenemos aquí sacarle partido y saber que tenemos lo mejor y por supuesto abrirnos al resto del mundo porque ya sabemos que en los últimos años, tú lo decías hace un ratito Manoli que ya se sabe que la dieta mediterránea eh, bueno es patrimonio. O sea, imagínate la, lo saludable y lo rica que es, ¿no? Bueno, una dieta mediterránea rica y saludable como la que tenéis en el claro. jabón, ¿qué recomendaciones nos haces para hoy y para los próximos días? Sí, pues mira, semana? esta mañana le he preguntado a Francisco. Venga, Francisco, a los oyentes, a tus oyentes... ¿Qué le, ¿Qué le quieres contar? Y él estaba preparando hoy es un plato que está buenísimo, que creo que todo lo que lo ha probado desde luego lo conoce, pero bien, ¿no? Le invito a, a conocerlo, que es el pollo con almendras. Uh -huh. ¡Qué bueno! Uh -huh. Es el contramuslo de pollo troceado, porque usamos el contramuslo porque es más jugosito, uh -huh. y pero también le puedes poner pechuga si quieres, y entonces ponemos toda esa gama de verduras mediterráneas que tenemos ahora aquí, Y además luego con una salsita que le prepara Francisco y con almendras. Uh -huh. Le añade almendras, con lo cual es un plato rico, eh, tiene alta eh, calidad proteica, buenísimo. Y, y está súper bueno, pero no solamente los mayores, sino los niños. Yo cuando llevo, tengo niños y tal, le llevamos ese plato bueno y se ponen las botas. Es que o sea, pollo que... le gusta a todo el mundo y mira que es sí. una, un producto versátil sí. que tiene una infinidad de... De exacto, posibilidades exacto. y es sano y gusta Fijaros todo. Fijaros que sin el pollo ya está bueno. O sea, le añades mm. pollo le estás añadiendo una proteína muy rica, con pocas calorías y que va a completar pues ese ese plato. Pero yo mm. pensaba que el pollo con almendras era típico del restaurante chino, ¿no? Es el plato que aparece en todos los menús. Claro, no, ¿es fíjate. Claro, no, no, tienes toda la razón. Pero ¿sabes qué pasa? Que con la tenemos del la mejor almendra del mundo también claro, ahí. Es entonces qué pasa que sólola es claro, claro la gente que le gusta la cocina los cocineros como por ejemplo francisco que lleva toda la vida desde los 15 años se está dedicando a la cocina no y a él le gusta mucho investigar entonces claro, dice vamos a ver si es que este producto precisamente es nuestro, tenemos nosotros de muchísima calidad porque no lo desarrollamos y cada uno le da su toque. Efectivamente, y él mm. ha conseguido prepararlo de una forma que está riquísima y que, por supuesto, nos aporte todo lo que tenemos en nosotros a nuestra a nuestro alrededor. Y hablando de, y hablando de recetas, el otro día con motivo del 25 aniversario habéis hecho un Sí, libro de recetas. Claro que sí, qué sí, ricas. Sí. Eh mira, fíjate, llevo aquí uno y no sé si saldrá en pantalla, pero lo voy a poner aquí. ¿Vale? ¿No, no se no ve? Sale, ahí no sale, ven. No, ven. Dáselo, dáselo, dáselo a Ross. Tu pantalla, bueno, sí. es que su pantalla la tienes ahí, mira. Cógelo, cógelo, ponlo. Eh, esta es tu cámara, no, esa. No no, no, no, no. Mírame, mírame. Mira, mírame a mí, esta. A mí, mírame. <risas> esa es tu cámara. Ah, <risas> bueno, esto de la tecnología. <risas> Además, con el estudio, con lo bien que está ahora, que se ha quedado ya... <risas> Eh, pues sí, hemos hecho esto, esto lo tenéis en nuestras tiendas, en cualquiera de nuestras tiendas Y bueno, hemos preparado pues para celebrar un poquito ese 25 aniversario Un poquito eh, contamos eh, eh, Dirigit nuestra... al micro, al micro, al micro. Ah, Con, sí. Contamos un poquito nuestra historia Y también veis que hemos añadido pues unas recetitas Muy Para las cocinillas, que le, la persona que le guste Pues nada, que se pongan manos a ellas no son difíciles Y son recetas, pues, eh, conocidas en el fogón, ¿no? Y lo mejor es que si no saben hacerlas si y no tienen ganas, que vayan al fogón y que se las lleven hechas ya a casa, preparadas Entonces, y repasadas. Claro, claro, Entonces, pues nada, estamos a vuestra disposición. podéis Esto lo encontráis en las tiendas. Y nada, y cualquiera que tenga algún problema en el desarrollo de alguna receta, por supuesto, que no os lo diga. que, <risa> que eh, eh, algunas Ya os digo que si cocináis con con electricidad no es lo mismo el sabor no es el mismo que cuando cocinamos. Es como con un arroz, un arroz, un arroz hecho con fuego, ha hecho un hábito de cerámicas que cambia no muchísimo que sí. y, ya, y, si hacer, y si lo haces a la leña ya <risa> ¿para qué contarte? ¿no? <risa> claro. ¿Ves cómo se notan las diferencias de la leña? El fuego, claro. el otro, que se nota mucho la es que la diferencia El claro. mensaje es que hay que darle leña a la cocina sí, sí, exacto. Exacto. Exacto. Bueno, pues nada Nieves ¿Alguna cosa más nos quieres contar antes de despedirnos? Pues nada, simplemente recordar y hay Yo hablado de las tiendas, que tenemos la tienda tres online. tiendas físicas, una tienda online. Entonces estamos en el centro, en Camilo Flamarión, está el Fogón Centro, en, en el sector quinto, que está la cocina, que fue la primera, que es la uh -huh. que he cumplido este año 25 años. Y después tenemos la, en el parque empresarial también, para todas las personas pues que desarrollan su actividad allí, que son muchísimas. Y ya lo último ha sido pues la digitalización. Eh, una forma más de acercarnos para que las personas tengan la forma más accesible, más fácil y, y ahorren el mayor tiempo posible y es hacer su compra online desde las 6 de la tarde hasta las 12 del mediodía del día siguiente pueden hacer esa compra y eh, la tendrán en la tienda que ellos nos indiquen a la hora indicada. El Fogón y Licitano, el sabor de las cosas bien hechas. Gracias Nieves. Gracias. Hasta, Gracias. Gracias. hasta luego Gracias. luego.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 la la llave, la llave, para los discos, euros. Rollo manguera, jardín, 15 metros, 6,75. Barbacoa, carbón, 29,95. Césped artificial, 7 milímetros, rollo de 1 por 5 metros, 21,95. Jardines verticales, neveras y bolsos playa, barbacoas, gas, carbón y leña, programadores y accesorio riego, depósitos y filtros para recogida de agua. Ferroque la llave, nuevo acceso por concepción arenal, 176, con parking para clientes y ferretería la llave. Punto .com.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 Pues quedan ya cuatro minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana Nosotros eh, ponemos el punto final a este programa La Glorieta Que les ha acercado varios contenidos Desde el teléfono de La Esperanza La puesta en marcha de un proyecto para escuchar a las personas mayores Que se sienten solas También hemos hablado del balance de estos dos años desde las elecciones municipales de 2019 con el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos y hemos comenzado hablando de eh, sanidad pública para las mujeres que entrarán en el proceso de la menopausia con la promotora de igualdad de género y psicóloga Merisela Romero. Y hemos concluido el programa con el Rincón Gastronómico con Nieves Gil y Manoli Guilávez. Y ahora nos vamos con la música de Natalia Lafica, de compositora y cantante mexicana, con uno de sus éxitos, Tú sí sabes quererme. Con esa canción nos despedimos, volvemos mañana viernes, 28 de mayo. Ahora le dejamos con Rosa Lucas y con su programa Entre Amigos. Hasta mañana. Tanto tiempo Finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada Me abrazaste Con todos mis defectos Tú sí sabes quererme Tú sí sabes adorarme Mi amor, no te vayas Quédate por siempre, para siempre Para siempre amarte Corazón, tú sí sabes Quererme como a mí me gusta Son los temas, aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida, aquí por siempre para siempre, para siempre amar